Bienvenidos y bienvenidas a Hora Libre por Farco Satelital. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y los voy a estar acompañando en esta transmisión donde contamos con la participación de los alumnos y las alumnas de la Escuela de Reingreso número 1, Distrito Escolar 18 del Barrio de Liniers. que van a pasar a presentarse? Vamos a empezar así muy rápidamente con la presentación porque no me quiero escuchar yo sola hoy. A ver si empezamos bien. Por la izquierda Hola, eh, mi nombre es Daniel Udeña Vivo en Ciudadela Y nada, tengo 18 años Y ya este año Es mi último año que termino El colegio en reingreso Muy bien, muchas gracias La compañera de al lado que está con muchos nervios Ya se va a ir relajando Preséntese, preséntese por favor ¿Nombre? Hola, me llamo Juliana Tengo 19 años Soy de Mataderos Y este es mi último año en el colegio. Muy bien, seguimos. Hola, me llamo Leandro. Eh, tengo 23 años y también es mi último año en la escuela. Muy bien, sigue. Hola, me llamo Joel Salinas y tengo 18 años y este es mi último año. Hola, mi nombre es Agilene Mesa, tengo 21 años y también es mi último año en el colegio. Y la última compañera Hola, me llamo Yara, tengo 18 años, vivo en Villaluro y estoy en mi último año en el colegio. Perfecto, están todos por egresar. Egresado, 2017. Egresado, 2017, exacto. ¿Qué se siente transitar este último año? Y es muy emocionante, porque ya es el último año y a muchos les costó llegar hasta acá. Me imagino. ¿Ha sido un difícil camino? Y sí como en todo colegio, ¿no? Que algunos años te va bien, otros mal, pero por X circunstancias, que bueno, que lo bueno que tiene reingreso es que te permite eh, ponerle llegar un poquito tarde por el trabajo u otras cosas. Tiene mayor flexibilidad. Contemos un poco que es una escuela de reingreso, porque les cuento que este programa lo van a estar escuchando a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Y quizás, en ciertos lugares, no saben de qué se trata esta escuela de reingreso. ¿Qué, qué es una escuela de reingreso? Recién vos comentabas, recordame tu nombre. Eh, Daniel Ludeña. Daniel. Eh, que hay más flexibilidad en esta escuela. Por ejemplo, te dejan llegar un poquito más tarde si trabajás. ¿Por qué? Eh, ¿Qué características tiene las escuelas de reingreso? Y poner los laburos, a la, la gran mayoría es a la mañana... Y a la tarde, y acá puede llegar a la noche, digamos Y también las chicas que no pudieron terminar en un colegio normal Porque no había guardería o tuvieron hijos Acá sí sí se puede Buenísimo, o sea, te da la posibilidad de terminar el secundario, ¿no? Exacto Porque ustedes van al turno despertino a la escuela Claro sí. Que empieza, ¿a qué hora? ¿A las 6? 6 sí, y 20 mi, seis y 20, 6 y media más tarde Y aquellos y aquellas que trabajan pueden llegar un poquito más tarde Claro Eh, eso es muy importante porque si no sería muy difícil terminar la escuela en otras condiciones. Tenés que elegir o laburar o estudiar y la verdad que claro, eh, sí. es una decisión bastante dificultosa porque son necesarias las dos cosas ¿no? en ciertos momentos. Uh -huh. Y otra cosa que vos comentabas recién, Daniel, es que también le permite a las alumnas mamás estudiar ¿Porque tienen una guardería a la escuela? Sí, tiene una guardería que funciona también de a, de a partir de las 6 hasta que cierra el colegio que es 10, 10 y media. ¿Y alguna de ustedes lleva a sus hijos a la guardería? Contame, a Yelén. Eh, sí, llevo a mi bebé en la guardería. ¿Cuánto tiene tu bebé? Seis meses. Seis meses, muy chiquitito. Sí. ¿Y cómo fue esto? vos se, Me imagino que estabas embarazada y seguías yendo a la escuela. Sí, ¿Cómo fue eso? el último tiempo de embarazada. No, nada... Eh, para la mamá del, del colegio Es una posibilidad Muy buena Porque si no, no pudiera estudiar yo Si no, llego mi nombre Claro, tendrías que, que resignar tus estudios En cierta medida ¿Y cómo es esto de ir con tu bebé a la escuela? ¿Cómo, contame eh, Para aquellos que, que por ahí no conocen Y que se hagan una idea ¿Cómo es esto de llevar a tu bebé? Y nada De... Eh, o sea, le pongo toda la onda de tratar de ir al colegio más que nada porque tengo la posibilidad de, de que me lleve sé que en una guardería y es como un positivo eso. Claro, y vos te quedas tranquila. Que claro, yo tranquila. me quedo tranquila, aparte las maestras son rebuenas, bastante copadas. Mm. Qué bueno. Y pues... Me dan seguridad de que, de que yo pueda estudiar y mi bebé está en unas buenas manos. Totalmente, que vos te puedes dedicar de lleno al estudio y estar ahí concentrada. Si no hubiera guardería, eh, o sea, este no sería el último año. Claro. Nelly. No que no hubiese podido estudiar. venir al colegio. Y sí, porque aparte, sobre todo, en estos primeros meses que dependen totalmente de vos. O sea, no es que por ahí un nene más grande lo podés dejar un ratito jugando y se puede distraer o te lo puede cuidar un familiar. A veces, a veces se dificulta. Pero hacer tan bebé, es como que tenés que estar ahí. Claro. Bueno, te felicito. La verdad que imagino que debe ser un... Un sacrificio muy grande eh, Ser mamá y estudiar ¿No es cierto? ¿Alguno más tiene hijos o hijas? No. No. no Leandro, ¿no? Sí, Leandro Contame, ¿vos tenés un bebé? Yo tengo dos hijos, dos varones Cinco varones? y cuatro años ¡Ay! Súper seguidos, super seguidos sí. Deben jugar... Sí, sí, Un montonazo, un está montón, bueno. ya se crianza ahora. ¿vale? Ah, claro. Está bueno tener hermanos así con... Pegadito. Sí, sí, porque tenés un compañero de, de equipo. A veces, bueno, también un compañero de peleas, ¿no? <risa> y no los llevas a la guardería. No, no, no los llevo porque la madre no va. con la madre. Perfecto. Entonces están al cuidado de ellos. Bueno, interesante esta modalidad de escuela y, y, y muy importante que que sigan en funcionamiento, ¿no es cierto? Bueno, cuéntenme un poquito. Ustedes estuvieron trabajando en la materia proyecto junto con Eva González García, que es la capacitadora REC, y con los profesores Laureano Fernández y Violeta Celano. ¿Es así? Sí. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿De qué se trata esta materia? Y más que nada, tipo... Tiene mucho que ver con... Depende del tema que quieras tratar. ahora ¿no? Nosotros estábamos tratando el golpe militar, eh, los desaparecidos y todo eso. O sea que estuvieron investigando acerca de eso. Claro. ¿Cómo fue la elección de esa temática? ya propusieron los profes? La y... propusieron los profesores. ¿Y a ustedes qué les pareció? Y es un tema interesante porque nunca deja de golpear, más o menos. ¿no? Como que es algo que siempre va a estar presente y siempre como que tiene un impacto... Por más de que seas chico, siempre te va a interesar saber del tema. Es como, aparte, una, una herida ahí abierta todavía en nuestro país, claro. ¿no es cierto? Eh, y que está bueno que se siga tratando en las escuelas y que se tenga como... En cuenta. En cuenta y, y que se aborde críticamente en las escuelas. Bueno, ¿y cómo, cómo fue trabajar con esto? ¿Tuvieron que investigar? ¿Cómo investigaron? cuéntenme la, los profesores nos trajeron fotos comparando el antes y después onda en una foto te aparecían cierta cantidad de personas y en la otra a veces no había personas o faltaban personas y también hicimos entrevistas a entrevistas hicimos una entrevista que a un señor que sabía demasiado el tema y tuvimos trabajos prácticos con las fotos también digo siempre alrededor de eso. Bien, ese era como el eje claro. a través del de cual se fue articulando el trabajo. Exacto. ¿Recuerdan el nombre de esta muestra fotográfica? No. Les una pista, porque yo tengo machete. <risa> <risa> eh, estuvieron trabajando con la muestra fotográfica Ausencias, de Gustavo Germano. Qué impactante, ¿no? Eh, me imagino ver esas fotos, porque uno puede escuchar las historias eh, que son por debás impactantes, pero a veces cuando se plasman por ahí en una imagen y que resulta a veces más palpable, suele tener como otro impacto. ¿Qué fotografías recuerdan? Y había una que era una pareja que estaba en el campo y la otra no, no estaba ninguno de los dos, o sino una familia, pa, por lo que parecía, parecía una familia. Y cuando volvieron a sacar la foto faltaban dos, quizás. Claro, porque se reconstruía la misma claro. foto, quizás en el mismo lugar. En el mismo lugar, en el mismo lugar. Pero con personas que ya no estaban. Exactamente. No, porque la, la dictadura militar los desapareció, sí. El resto, Joel. ¿Está bien pronunciado tu nombre? ¿Así se pronuncia sí. Joel? ¿Qué fotos ¿Vos las viste las fotos? No, no llegué a ver. No, ¿alguien, ¿alguien que las haya visto? No. ¿Acá? acá, Juliana, todo que no me está diciendo. Está aterrada, relájate que la eh, estamos para pasarla bien acá, ¿eh? Y que me cuenten un poco qué estuvieron haciendo. Leandro, ¿vos las viste? No, no, estuve en clase, esa esa clase. ¿A Yelén? ¿Viste las fotos? Sí, la vi y lo relataron nuestro compañero. ¿Cuál fue la que más te impactó? Y había una que estaba un chico parado y la otra ya no estaba. Era como que la otra estaba vacía. Claro, faltaba... Primero no entendía bien de qué se trataba y la profesora nos se explicó y, y como que te llega. Digamos. Claro, me imagino. Y aparte de ver las fotos, ¿pudieron acercarse a la historia concreta de estas personas? ¿Saben quiénes eran o solo eh, miraron las fotografías? Yo miré, había una fotografía que estaba la mamá con su hijo en el cumpleaños y en la otra estaba ella sola con la torta y sin el hijo. Qué, qué, qué fuerte, ¿no? Bueno, me parece eh, que está bueno trabajar estas cuestiones. Está bueno el puntapié, ¿no? Empezar a trabajarlos a partir eh, de cuestiones que tienen más que ver con lo artístico. Eh, y por eso mismo acá trajeron también un rap. Eh, que nos sirve un poco para seguir reflexionando sobre esta cuestión de los derechos humanos. Eh, ¿El RAP hicieron ustedes? Lo hicieron nuestros compañeros, sí. Eh, parte del trabajo práctico tenía que ver con buscar palabras que se asemejen a lo que nos daba a nosotros la impresión de las imágenes y cada uno tenía que escribir cierta cantidad de palabras, no me acuerdo si eran cinco o seis palabras o una frase... Y la profesora nos pidió que las grabemos Y ella hizo el, como la base, sería Pero si sí, está hecho por nosotros Es algo que sale de nuestra mente Qué bueno, ¿les parece que lo escuchemos y después seguimos reflexionando acá en el piso? Dale, Dale. Vamos a escuchar entonces el rato Mujer Ausencia Feliz Otro hermano Preguntarme Difícil vivir sabiendo Mujer Temor Sentación Torturaron Mujer Niña Contento Suceder a mí Me pongo en el lugar Mataron Ausencia de un ser querido Tristeza Ponerme en su lugar línea sin saber siento miedo se muerto tristeza potencia. Potencia. Desaparecido. Potencia. Desaparecido. Potencia. Desaparecido. Potencia. Desaparecido. Potencia. Desaparecido. Secuestrado. Secuestrado. ¡Descente! ¡Ahora! ¡Dicente! ¡Ahora! ¡Dicente! Hora Libre Donde los jóvenes toman la palabra. Hora Libre 10 años, años de radio Hora Libre Seguimos en Hora Libre, estamos con los alumnos y las alumnas de la Escuela Reingreso número 1 del Distrito Escolar 18 del Barrio de Liniers y acabamos de escuchar un rap que hicieron eh, en relación a una temática que estaban trabajando, que están trabajando en el aula, que tiene que ver con los derechos humanos, ¿sí? Y recién me contaban, hablábamos un poquito también eh, acá en el piso mientras estábamos fuera del aire, eh, de que la idea era describir lo que veían en esas imágenes y aparte también contar lo que sentían no es cierto fue esa más o menos la así ahí. es eh, la profesora nos daba unas fotos digamos y entre dos eh, teníamos que describir lo que veíamos lo que sentíamos de la imagen de antes y después de la foto y con esas palabras juntamos las que manos parecían a la mayoría Y de ahí sacamos eh, el rap Yo anoté algunas de las palabras eh, Algunas por ahí se repetían con más frecuencia Pero entre las que registré Por ejemplo, una es preguntarme No sé si la habrá propuesto alguna o alguno de ustedes Pero al margen de eso creo que podemos hablar al respecto ¿Por qué habrán elegido esa palabra preguntarme? ¿Por qué eh, piensan? Quizá por tipo, preguntar qué pasó, por qué, eh, dónde están, porque desapareció sigue habiendo, por más que aparezcan cada tanto, desaparecidos sigue habi habiendo. Entonces preguntar el por qué de la situación, por qué lo hacían, por qué, ¿con qué motivo? O sea, sí, también hay muchos hijos e hijas, nietos y nietas eh, que todavía no saben su verdadera identidad, entonces también preguntarse en ese sentido, ¿no? ¿Quién soy? Y ese derecho de saber nuestra verdadera identidad. Otra de las palabras que registré es temor. ¿Qué les representa esta palabra en relación a la a que, este tema? La, lo que sentían en ese momento, digamos, o sea, pusimos también de, lo de ahora, lo que sentimos y lo que les pasaba a ellos, ¿viste? Y bueno, y, y Obviamente, si sabes que te van a llevar y todo eso, eh, vas a sentir temor, digamos. Totalmente. Temor a enfrentarse con esa situación. Eh, después, bueno, otra de las palabras que ustedes eligieron fue tortura o torturaron, ¿sí? Claro. Eh, mataron, niño, ausencia. Y una palabra que escuché reiteradas veces fue mujer, ¿sí? ¿Por qué habrá sido que apareció tantas veces? Porque a las mujeres les sacaban a los jaros hijos no. o las llamaban embarazadas uh -huh. y parían ahí y una vez que los parían las mataban. Es como que inclusive hasta el día de hoy sigue habiendo mucho retorno con el tema de la mujer y en esa época como que no cambiaba la cosa. No por ser mujer las respetaban. Eh, siempre fue, fue así, tipo les sacaban a sus hijos Eh, a ellas las llevaban así, de la nada. Sí. Aparte, eh, imagínense, ¿no? Estar eh, detenida, eh, secuestrada, embarazada y pensar qué va a pasar con la vida de mi hijo o mi hija. sé Qué desesperación, al margen del temor por la propia vida, el, el miedo a qué va a pasar después con el bebé que estoy llevando adentro. Muy perverso todo. Sí. Eh, bueno, los felicito Porque la verdad que Que el rap salió muy bueno Y me Gracias. parece eh, Que está bueno poder plasmar En palabras todos estos sentimientos eh, Y todos los que Le, le genera este proyecto eh, ¿Les parece que Vayamos a escuchar el primer tema musical? Como para que lo, nos relajemos Aquellos que por ahí tienen un poquito Más de vergüenza Se relajen un poco con la música ¿Qué? ¿Qué opina? ¿Nos seguimos hablando? Escuchar tema. Como, como quieras. Escuchar tema. <risa> Me dicen, escuchar tema. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿Saben lo que vamos a escuchar? ¿Lo querés presentar a Yelén? El rap de la madre mismo Bolivia. Muy bien, vamos a escuchar entonces este tema y seguimos con más Hora Libre. Sí, el primero de abril de 1976 me pusieron maría Pa escucha soy de 1976 tengo la data grabada en la piel tengo recuerdos que se pecan como miel Yo transformo la yell y no me contamina, cambio veneno en medicina, tengo mi propia resistencia, la rima, abro la boca porque me provoca y vine a cantarles estas minas, porque el rap para las madres, el rap es así, el rap para las madres no va a y va para las abuelas, de Josecuelas, alto so varios haciendo escuela, nena bien popular para cabezas y chestos saber dónde mierda están los mierdos con mi te inquieto vas a quedar pensando lo más yo. te lo prometo que nunca más callará la semilla nunca más callarán la imaginar lo que sentiste Ajá. Cuando te faltó en la casa la semilla No puedo imaginar lo que sentiste Cuando viste esos hijos de puta Sentados allí en la silla Voy con música, voz con lucha, ma Suena de mujer a mujer Toma mi mano, quiero sanar tus heridas Quiero transformarlo en memoria y vida Yo no voy de vuelta, voy siempre de ida Tengo el corazón donde me duele Antigenocida, estás herida, mamá La negra te sana Quédate conmigo bailando hasta la mañana Seilla nunca más callaran la voz nunca más la sevilla nunca máscalaran la boca nunca máscalaran la semilla nunca máscalaran la voz. Nunca más callarán la sevilla Y aquí estamos con las alas intactas en cada paso en cada palabra en cada texto en cada hora... Estamos en Hora Libre con los chicos y las chicas de reingreso número 1, distrito 18. Y estamos escuchando el rap de las Madres de Miss Bolivia. Le contamos a todas las personas que nos están escuchando que esto es Hora Libre por Farco Satellital. Si quieren encontrar nuestros programas lo pueden hacer a través del sitio web que es www.programarec.com.ar También nos pueden escribir un correo, ahoralibrearrobaprogramareg.com.ar Pueden buscar sus fotos en Facebook, Programa Rec, todo junto, nos buscan así. Y si no, pueden registrarse en la página de Farco, el foro argentino de radios comunitarias, que es www.farco.org.ar Como les contaba antes, nos... Están escuchando o nos van a escuchar a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país Porque miren todas las radios que nos emiten en la Argentina FM La Nueva de Formosa Capital FM Raíces de La Plata, Buenos Aires FM La Posta de Moreno, Buenos Aires Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires Radio Luna Azul de Humahuaca, Jujuy Radio el Aguilar de Comunidad El Aguilar, Jujuy FM Educativa 92.3 de Río Gallego Santa Cruz FM La Chicharra 88.1 de Goya Corrientes FM Raco 88.9 de Raco Tucumán FM El Sorsal 88.9 en Zapala Neuquén Radio Cultura de Santa Fe Radio Cultura Santa Fe.wordpress.com FM Boedo 88.1 de la Ciudad de Buenos Aires, Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn, Radio 103.5 de la Escuela Técnica Agropecuaria, Departamento de la Valle, Mendoza, y la Radio La 2 de Azul de Provincia de Buenos Aires, Azul. Todas esas radios van a estar transmitiendo este programa. ¡Guau, wow, eh! Wow. ¡A cuánta gente Muchísimo. quedamos! Qué responsabilidad lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque nos va a estar escuchando toda esta gente. Bueno, retornamos al tema que nos toca hoy, que es el tema de los derechos humanos. Eh, estábamos hablando eh, recién bueno acerca de la, de la muestra fotográfica Ausencias de Gustavo Germano, y ustedes lo entrevistaron, ¿no es cierto?, al autor. Sí. ¿Cómo fue? Hicieron las preguntas... Eh, lo que pasa es que con la diferencia horaria No pudimos hacerle directamente las preguntas Nosotros, pero sí se le mandaron Y hubo respuesta Bien, ¿por qué diferencia horaria? No aclaramos eso ¿De dónde eh, es Porque él está en España Claro, él está en España O sea que había que gestionar toda una logística Claro, hacerlo todo acorde A que nos sirva lo, a, de los dos lados Claro Porque por ahí cuando nosotros podemos Allá están durmiendo claro. Y no daba ¿no? claro Lo que pasa es que la idea era hacerlo en horario escolar y son como 6 horas de diferencia, y mientras acá eran las 8 de la noche, ya eran como las 2 de la mañana. Claro. No daba. No, no, pobre señor, por estar durmiendo, por ahí estaba en alguna otra actividad más entretenida. No <risa> eh, Bueno, cuéntenme, ¿qué, ¿cómo hicieron las preguntas? ¿En qué pensaron? ¿Cuál era el objetivo de esta entrevista? ¿Qué querían averiguar? ¿En qué se basó? tipo ¿Qué lo inspiró a hacer eso? A hacer el, las fotografías esas. ¿Él es argentino o es español? Es argentino. Es argentino y vive allá. Sí. Perfecto. Bien, entonces vamos a escuchar la primer parte de la entrevista. ¿Les parece? Dale. Así, sí. en función de lo que dice, nosotros vamos debatiendo acá en el piso. Dale. Vamos entonces con la primer parte de la entrevista a Gustavo Germano. Eh, lo que sentimos, lo que sentimos creo que todo fue eh, emociones. Porque estábamos intentando rehacer una foto que sabíamos... Ya sabíamos que, que no iba a estar completa, que faltaba alguien, que había una persona que no iba a estar ahí porque había sido víctima de la represión ilegal y de la desaparición forzada de personas. Así que creo que, que fue emoción. Lo que más me sorprendió es la fortaleza de los familiares al al plantarse al pararse frente a la Cámara y denunciar este espacio ¿no? que debe que, que debía estar ocupado. Siempre antes de hacer un retrato de estas características además hay un proceso de conocimiento, de charla, de conversación donde justamente se habla de la historia que vamos a fotografiar. Yo intento siempre estar documentado, o sea, haber investigado, tener la información sobre cada caso por una cuestión de respeto, ¿no? O sea, si voy a hablar con alguien, tengo que que saber quién es. Si le voy a pedir de hacer una foto, también tengo que saber quién es y cómo es su historia, ¿no? Estamos en Hora Libre. Acabamos de escuchar el primer fragmento de la entrevista a Gustavo Germano, el autor de la muestra fotográfica «Ausencias». Y le preguntaban cómo pensó esta muestra fotográfica. Él hablaba de las emociones, de reconstruir estas imágenes y de todos los sentimientos que se ponen en juego. ¿Qué piensan que, que, que le ocurrió a esta eh, persona? Yo, yo, por lo que vi, y, o lo que dijo, fue que le sorprendió cómo los tomaron los familiares, o sea, con fortaleza, así, como que... Tenían ganas de buscar a los desaparecidos y todo eso y no lo tomaron o sea como para bajonearse digamos no como que les sacaron esa fuerza digamos para buscar para seguir adelante con la lucha claro. o sea con es, ese dolor los fortalece para seguir adelante un ¿no cierto sí. claro. el resto qué opina me quiere emitir algún tipo de opinión el señor leandro lo agarré así desprevenido Eh, ¿Qué pensás? ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué les habrá pasado interiormente a estas personas al momento de reconstruir esa imagen? Y no sé, algo fuerte, no sé eh, No estuve en la clase, no vi la foto, nada, pero si fuera por mí sería algo fuerte Si sí, no, muy sí. movilizante Muy movilizante, sí, corto te llega Me imagino que sí ¿Les parece que escuchemos la segunda parte de esta entrevista? Dale Muy bien, vamos a escucharlo entonces. Generar los países donde más repercusión ha tenido es donde ha habido alguna historia similar o que es similar en cuanto a desaparición forzada, ¿no? Esto puede ser, bueno, principalmente caso Argentina, pero también en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Sudáfrica y en varios países europeos. Bueno, la neta I es parte del trabajo de gráfica que hizo mi compañera, que se llama Vanina de Monte, que ella trabajó en toda la elaboración del, del proyecto, por supuesto, a la par, mía, pero además eh, ella es diseñadora gráfica. Y, y quitar la I fue la forma de representar gráficamente eh, la ausencia. ¿no? De hecho, el punto que queda de la I, que, queda, que, que sigue, que permanece, es un, el punto que luego reemplaza, es el mismo punto, reemplaza los nombres ausentes en cada foto. Debajo de cada foto van los nombres de las personas, entonces cuando en la foto actual eh, hay una persona que falta, queda el punto es pues, igual que el punto de la vida. Estamos acá en Hora Libre escuchando la entrevista a Gustavo Germano y hablaba acerca de las repercusiones de este proyecto y también acerca de algunas decisiones que tomó, por ejemplo, en relación eh, a la gráfica o a la, a la representación gráfica de, de, de lo que es eh, la palabra ausencias. Y él lo que está diciendo es que ¿Qué pasa con la, la I que se utilizó para escribir la palabra ausencia? ¿A qué se refiere? Se le saca el palo a la I en representación del cuerpo de la persona que falta. Está solamente el punto. ¿Sólo queda el punto? Sí. Bien, como para... Como para demostrar que falta alguien ahí. como claro Para una... decirle, concientizar a las personas que alguien falta. Claro, que hay algo que no está, algo sí. que formaba parte de eso, pero que ya no está. Claro. Bastante significativa esa decisión. Muy bien, chicos, la verdad que es un trabajo eh, que me imagino que los habrá movilizado mucho. Es es difícil abordar estas temáticas, ¿no es cierto? ¿Cómo se sienten ustedes con eso? Es difícil... Al mismo tiempo no, porque como que no, no estuvimos en la época que pasó, pero la mayoría de nuestros papás... Eh, si sí pasaron por ese momento eh, y ponerle yo a veces me siento a hablar con mi vieja y me dice me cuenta que amigos de ella desaparecieron y como que todo ese movimiento como que te choca pero al mismo tiempo te intriga y quieres saber más y hasta más allá del colegio como que de tu parte también empiezas a buscar porque querés saber qué pasó empezás a indagar claro, te pica la curiosidad y buscas ¿Y el resto preguntó en sus casas acerca de cómo vivenciaron sus papás o algún familiar por ahí más grande todo este periodo de la historia de nuestro país? Eh, mi familia no es de acá, es de otro país, digamos. Pero eh, bah, yo le pregunté a, a otras personas, digamos. O cuando iba a la primaria también tenía un amigo que tenía un familiar que estaba desaparecido y, y chocaba mucho, que se ponía mal y todo eso. Porque a veces, desde ya, estos temas movilizan siempre, pero a veces cuando te tocan más de cerca o te, te enteras de alguna historia, de alguna allegado, que no necesariamente tiene que ser tu familiar, porque si es tu familiar estás completamente atravesada por esa historia, pero por ahí el familiar de algún amigo eh, o algún conocido, creo que impacta aún más, ¿no? Porque dices, ah, bueno, le podría haber pasado a... A cualquier persona. A cualquiera, ¿no claro. cierto? ¿No es cierto? como que la historia te pega más de cerca a veces cuando por ahí estas situaciones no nos tocan en ningún punto de nuestra vida cuesta empatizar no a todos, ¿no? porque hay algunas personas más sensibles que otras eh, pero cuando lo sentimos tan cerca es eh, porque la verdad que la magnitud de, de este genocidio fue muy grande eh, creo que el, estos temas te tocan o te calan aún más profundo Está bueno, qué, qué bueno que les haya despertado estas inquietudes y que hayan indagado por fuera de lo que es el trabajo escolar. Queda un fragmento de esta entrevista, que entiendo que es el último. Si les parece, lo escuchamos y seguimos con más Hora Libre. Sal. Estoy trabajando en, en la sala del Centro de Fotografía de Montevideo, donde vamos a inaugurar mañana una serie de de ausencias sobre los desaparecidos uruguayos de la dictadura de Uruguay que duró de 1973 hasta 1985. También he trabajado una serie sobre que se llama Búsquedas, sobre los niños robados durante la dictadura franquista en España, que también este ya se expuso hace un, hace un, par, de, hace un par de meses. Bueno, eso es todo chicos. Gracias por el interés en ausencias y memoria, memoria, verdad, ¿Verdad? Justicia. Memoria. justicia, verdad, justicia. Memoria, Verdad y Justicia. Qué importante seguir sosteniendo esta bandera, ¿no es cierto? Eh, y bueno, acá terminaba la entrevista a Gustavo Germano, que también nos contaba de que tiene algunos otros proyectos que tienen que ver también con ausencias, pero de otros países en este caso. Hacía referencia a Uruguay, también a España, eh, porque lo que ocurrió en este país también ocurrió en otras latitudes, ¿no es cierto? Y está bueno recordarlo y reconstruirlo. Vamos a dar por terminado este segundo bloque. Vamos a escuchar un tema musical de Mercedes Sosa y después seguimos con más Hora Libre. Vamos a escuchar entonces Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Todo està perdido. Jo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevo enriollo. Jo vengo a ofrecer mi corazón No será tan f fácil. Ya sé qué pasa No será tan simple Como pensaba Cómo abrir el pecho Y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón Me uniré la punta de un mismo lazo. Me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Hablo de países y de esperanzas Yo hablo por la vida, yo hablo por la nada. Yo hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer Seguimos con más Hora Libre, con la Escuela Reingreso Número 1 del Distrito Escolar 18. Cuenten otra vez quiénes están acá compartiendo el piso conmigo. Nombres. Eh, Daniel Udeña, 18 años, vivo en Ciudad de la Norte. Muy bien. qué más? Juliana Silveria, tengo 19 años y soy de Matadero. Perfecto. Leandro Díaz, eh, tengo 23 años y soy de Liñera. Joel Salinas, tengo 17 años y soy de Madero. Hola, mi nombre es Ayelen Mesa, tengo 21 años y soy de Villa Lugano. Y era Batista, tengo 18 años y vivo en villaluro Buenísimo, está bueno recordar nuestros nombres para que quienes nos están escuchando sepan quiénes somos. Mi nombre es Antonina Ferrari Solesi, vuelvo también a contarles. Estamos abordando un tema eh, bastante particular, bastante intenso, que es el tema de los derechos humanos. Y para este bloque ustedes prepararon eh, algo relacionado a la violencia institucional. ¿Es así? Sí. Más que nada la violencia institucional en la actualidad, ¿no? La actualidad, claro. es decir, en la democracia. Sí. Cambiamos de sistema de gobierno, si lo podría decir, aunque la dictadura no lo es. Eh, eh, pero, sin embargo, desde el Estado se siguen perpetrando hechos de violencia, ¿sí? Desde las instituciones, que son las que tendrían que cuidarnos, que preservarnos y que protegernos, abusan de ese poder que les confiere, que les conferimos nosotros, en realidad, al claro. elegirlos, eh, y se cometen hechos de violencia institucional. ¿Querés contarnos, Daniel, qué es la violencia institucional? Eh, bueno, eh, cerca de mi barrio... O ocurrió que ponerle el, el eh, hablando de los policías, sí, eh, abusan del poder, digamos, que ponerle eh, si ellos te dicen alto, vos tenés que parar, pero si ellos siguen y vos seguís con la moto y dicen alto, alto tres veces, ellos tienen el permiso que les permite disparar. ¿Qué, ¿En qué barrio recordanos vivís vos, Daniel? Eh, Ciudad de la Norte, cerca del Fuerte Apache. Cerca de Fuerte Apache. Exacto. ¿Y te has enterado de algún caso en donde ¿Ocurrió eso? ¿Que alguien no paró y que la policía eh, eh, disparó? Ahí, ahí no, ahí eh, ocurrió otras cosas, digamos Por el tema de la droga y todo eso ¿Y los demás o las demás qué pueden decir en este sentido? todos son de, no, no son todos del mismo barrio Pero más o menos son zonas parecidas sí, ¿sí? Eh, ¿Ustedes qué experiencia tienen en relación a esto? Yo tengo una, eh, tengo una amiga que la policía le mató al hermano en Versalles eh, Salió por la tele, por todo lado de la 44 Fernando se llamaba, de, de ahí de, de Versalles Que en Juan B. Justo estaban tres amigos y no estaban haciendo nada Y la policía pasó, los quiso agarrar, el pie salió corriendo le le disparó sí. Y aparte, aunque estés haciendo algo ¿no? entre comillas la policía no está para matarte en todo caso está para prevenir ese delito en el caso de que se esté cometiendo pero no matándote claro, claro. No, y... él le disparó y terminó en el hospital pero murió en el hospital ¿y eso cuándo fue? hace cuatro años pero todavía no no hay nada siguen haciendo marcha bandera, justicia, todo pero no algo a lo que a lo que estamos bastante acostumbrados, claro, ¿no? A lo que hemos seguido. Que estas situaciones no se resuelvan, estas y muchas otras, pero concretamente estas. ¿Y por qué piensan que sucede esto, que no se resuelven? Por gusto al poder, por tenerle, por haberle pegado el gusto al poder. Y por, por intereses claro ¿No es cierto? ¿Y por qué piensan que la policía En este caso Que me parece que la policía eh, En relación a la violencia institucional eh, En cuanto a los adolescentes ¿No? Es como que es la que tiene el ojo O los tiene en la mira A los jóvenes y a, y a los adolescentes Todo el tiempo Acechándolos, acosándolos En... Eh, pidiéndoles esto, ¿no? Revisándolos, requisándolos en la calle cuando no estás no. haciendo nada, intimidándote por la cara, por la cara. Por la cara, por, por cómo te vestís, eh, por cómo te vestís, por el barrio en donde en donde vivís, muchas Pasa veces, ¿no? Sí. Eh, porque no sé si en todos los barrios sucede lo mismo. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Eh, yo por lo menos vivo en un barrio bastante tranquilo. Y, y la policía tipo tengo un grupo de amigos medio jodidos eh, pero nunca los paró ni nada, pero más que nada porque siempre están en plaza, tipo nunca se juntan en una esquina o algo por el estilo, ponerle siempre nos vamos más para el lado de Inmers y siempre siempre está la policía pasando por ahí porque por el tema de que hay colegios y todo eso vigilando que no pase nada. Y creo que una sola vez los pararon, pero yo no, no estuve como para verlos. Pero es demasiado tranquilo, más para lado. Sí, creo que también de acuerdo, como decíamos recién, a, a las zonas o al barrio, claro. eh, la actitud es distinta. Eh, yo sé que en la escuela de ustedes, eh, hace poco hubo un taller, un taller conferencia, a cargo del periodista Fernando Tebele, que si no me equivoco eh, es el presidente de la radio La Retaguardia y que precisamente la temática de este taller fue violencia institucional ¿es así? sí, sí. Eh, y que hay algunos fragmentos de la entrevista que le hicieron y que el primero de ellos es donde habla principalmente de lo que es una radio comunitaria me parece interesante que lo escuchemos y que después de escucharlo Hablemos acá al respecto, ¿sí? Bueno, Dale. sí. Vamos a escuchar entonces a Fernando Tevele. La retaguardia es un medio comunitario, alternativo y popular. Nos definimos así porque somos parte de un movimiento de medios... Eh, que nos entendemos con una propiedad comunitaria es decir que no tenemos dueños, ni patrones, ni empleados sino que funcionamos eh, con, con una modalidad de horizontalidad eh, definimos lo que hacemos como periodismo social porque nos interesan las temáticas justamente vinculadas a, a ese rubro a lo social, derechos humanos género eh, por los originarios y algunas otras cosas que están poco difundidas en los medios tradicionales, en los medios más reconocibles eh, o, o están tergiversadas, si son abordadas por ellos. Eh, así que ese es nuestro modo de definirnos. Nos consideramos una, una radio comunitaria eh, porque no tenemos fines de lucro, porque no vendemos noticias, no somos una fábrica de noticias como son las empresas comerciales de comunicación, de información en general, sino que, digamos, asumimos las noticias por interés, digamos, de ir hacia ellas y no pensando en si vamos a poder vender publicidad o no o incluso a veces eh, dejando de lado si va a ser una nota o una entrevista o una charla que va a ser este, muy difundida o no, digamos. Lo, lo primero que nos interesa... Por supuesto que nos interesa la difusión máxima, pero lo primero que nos interesa es elegir las noticias por eh, el interés social que les vemos. Estábamos escuchando la conferencia de Fernando Tevele eh, y en esta primera parte hablaba de lo que es una radio comunitaria, no qué importancia contar con estos medios, con estos medios que lo que les interesa es informar realmente y donde los intereses no están eh, en boga eh, estamos terminando este programa, hay algunas cositas que por ahí nos van a quedar afuera eh, pero hay otras que son muy importantes y que vamos a tratar de que queden adentro uno es el caso paradigmático de Luciano Arruga en relación a lo que es la violencia institucional ¿qué saben al respecto de este caso? es un caso ampliamente conocido, y digo paradigmático eh, por ese mismo motivo, porque tuvo mucha repercusión. ¿Saben de qué les habló? Sí, acá sí, me algo, que sí. algo sé. Algo no me acuerdo. Que en Loma del Mirador, en el puente de abajo, sé que tuvo algo que ver con la policía, que no sabían que lo mató, si la policía o lo había atropellado un auto. Eh, ese sí... Eh, luciano desapareció durante mucho tiempo sus familiares lo estuvieron buscando claro. y denunciaron desde el primer momento que desapareció eh, que la policía estaba implicada saben por qué suponían eso eh, bueno yo también como mi compañero dice eh, escuché va eh, nos dijeron que bueno que la policía primero decía que habían encontrado la ropa y todo eso Y a través de unos videos se lo vio a Luciano con la ropa puesta y corriendo como si alguien lo estuviera eh, persiguiendo, digamos. Exacto. Y estaba cruzando un puente y las cámaras muestran y apareció del otro lado muerto, cerca de la comisaría donde, donde digamos, hicieron la denuncia y todo eso. Y hay ciertos policías que están implicados, implicados. digamos. Y lo único que... Que hicieron con los eh, Policías, digamos le, le dieron de baja Pero eh, no es que siguieron eh, Trabajando en la misma comisaría Sino que los mandaron para otra comisaría Para que sigan trabajando Qué miedo, ¿no? Que esas personas nos estén claro. cuidando la, la familia es Acusó en primera instancia a la policía eh, Porque la policía lo usaba a Luciano así como a otros chicos para robar para, robar, robar, ¿sí? para robar, una modalidad bastante frecuente en los barrios más humildes o más vulnerables y Luciano era menor de edad por eso más que nada, porque la ley digamos, tenía 16 años y digamos, eh, si lo agarraban robando, entraba a una casa a robar lo denunciaba, o venía la policía, lo agarraba lo llevaba y ya estaba ya estaba digamos en la calle por eso y en Y le dijeron para que vaya a robar y él se negó Exacto. y entonces después a la semana o así lo, lo estaban como digamos presionando para que haga eso y, y él no lo quiso hacer y bueno a la semana apareció muerto. Sí, igual su familia tardó mucho tiempo en encontrarlo. Sí, porque lo borraban, no sabían dónde estaban claro. los cristales, le lo borraban los nombres. Figuraba como NN. Sí, como NN. Después de una lucha incansable de su hermana, principalmente, que es como la que levantó este estandarte y empezó... A, a reclamar por su hermano Finalmente lo encontraron y estaba en un hospital como NN Nos queda muy poco tiempo este programa Los quiero y las quiero felicitar Porque realmente han trabajado mucho Con un tema que me parece súper importante abordar Y no solo abordar adentro del aula Sino que esto salga Y que mejor que salga a través de la radio Y que esto tenga repercusión En diversos puntos de nuestro país Vamos a escuchar un último fragmento de este taller conferencia de Fernando Tevele, donde habla principalmente acerca de lo que es la violencia institucional y a dónde podemos recurrir si somos víctimas de este tipo de violencia. Vamos a escucharlo caso de Luciano, eh, para nosotros es fundamental también para contar la violencia institucional, eh, que es el, en realidad el término un término que está en discusión ahora entre las organizaciones que luchan contra ella, pero que está instalado desde el propio Estado eh, como la manera de nombrar a las fuerzas de seguridad cuando cometen abusos que nosotros entendemos que son sistemáticos y que desde el Estado se presentan como errores de algunos eh, policías o de algunos gendarmes inocentes. Nosotros entendemos que es una tarea sistemática de apretar a los pibes en, en los barrios y a aquellos que tienen algún tipo de, eh, ¿cómo decirlo?, algún tipo de, de, de, de problemas, digamos, para insertarse en la sociedad. La policía los aprieta o, como en el caso de Luciano, los invita, muy entre comillas, a robar. Eh, con zonas liberadas y con armas provistas por la misma policía eh, y robar obviamente para ellos en sociedad con la policía o peor, con la policía como patrones Luciano dijo que no y esa es eh, seguramente la razón de su secuestro, desaparición y posterior muerte eh, así que nos parece que es importante que en nuestros medios se difundan todos los casos de gatillo fácil o de violencia institucional sobre todo para que la sociedad entienda que no es un problema ajeno, que le puede pasar a a, cual, a cualquiera de nuestros pibes y nuestras pibas si bien les pasa más a los pibes y pibas de los barrios populares le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos o nuestras hijas y es importante para eso este asumirlo como un problema cuidarnos y saber eh, quién nos protege y quién no nos protege en cuanto a qué instituciones pueden ayudar desde lo legal eh, bueno la realidad es que la, la asistencia que se brinda desde el estado no es la mejor existe la procuín que es la procuraduría contra la violencia institucional que, que hoy está a cargo de los fiscales palazani y le y nebia que podría decirse que es un lugar donde acercarse pero nosotros recomendamos en estos casos Eh, no acercarse a, tanto a, a instituciones del Estado, cuando es el propio Estado el que es el victimario eh, en alguna de estas situaciones de violencia institucional, sino más bien acudir a organizaciones civiles, a organizaciones sociales o incluso organizaciones políticas. Nos parece que la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, es una de esas instituciones Depende de la zona, el mismo grupo de familiares y amigos de Luciano Arrúa también está recibiendo montones de denuncias que ocurren en la zona oeste del conurbano. este En fin, nos parece que lo mejor es acudir a, a organizaciones sociales. <risa> Estamos con Hora Libre, terminando ya este programa a cargo de los alumnos y las alumnas de la Escuela de Reingreso número 1, Distrito 18 de Liniers. Qué interesante este último fragmento de la entrevista, eh, en realidad de la conferencia de Fernando Tebele, eh, brinda mucha información a dónde recurrir en el caso de, de que se presenten estas situaciones, y me parece importantísimo difundir este tipo de información. Estamos con muy poco tiempo, y me interesa que ustedes cierren este programa con una reflexión respecto del tema que trajeron hoy en día para hablar ¿qué quieren decir? ¿quién quiere comenzar? Eh, ahí muy bien decía que eh, dice a dónde a dónde podemos recurrir que es Procubín y dice que también va habla, que ayuda y todo eso ah. bien, uno de los lugares donde se puede recurrir es Procubín También habla de la Correpi y que hay muchas organizaciones sociales que muchas veces está bueno recurrir primero a ellas eh, para que te asesoren. Eh, chicos y chicas, los quiero felicitar. Muy buen trabajo. Gracias. Muy bueno este tema. Gracias. Me quedan eh, las formalidades propias del cierre de este programa. Queremos agradecer a los profesores Violeta Celano y Laureano Fernández, a Eva González García, que estuvo haciendo el taller por parte del programa REC, también a Néstor Cortés, que está en la operación técnica y en la coordinación de piso, y a Mariano Molina, que es el coordinador general del programa. Eh, mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y los despido hasta la próxima transmisión de Hora Libre. Ya le expliqué pero se ve que no entiende Y esa equivocación es un error grande Yo no soy el hijo de Hernández Que me importa que diga ese papel No tengo nada que ver con él Y no voy a mentir aunque me lo demande Yo no soy el hijo de Hernández Usted se piensa que soy cínico ¿Qué culpa tengo yo de la casística? Sí si mi apellido es idéntico Es lógico, dice la estadística No me mi me He hijo de Hernández No voy a ser otro porque a usted le conviene Ni aunque mi declaración me condene Sé quién soy, ande, dónde, ande Yo no soy el hijo de Hernández No entiendo nada de genética Pero aún no estoy tan espedótico Como para creer que sea réplica En mi básico